Muy bien, aquí estamos para escucharte hablándonos de economía. Bueno, tenemos aún una tarea de deberes de la semana pasada que vamos a, uh -huh. en eh, la charla de hoy la vamos a cerrar un poco con lo que nos pediste la vez pasada ¿no? este, con respecto al precio de el combustible en dólares para compararlo periodo a periodo, a ver cómo ha evolucionado. Uh -huh. Y para arrancar, que está vinculado con esto, eh, se, se dieron a conocer los datos de inflación del mes de mayo Eh, al 31 de mayo pasado, la inflación mensual fue 0,46%, fue exactamente la misma que tuvimos en el año 2021, y el acumulado del año 2022, en enero hasta el 31 de mayo, 5,43%, un poquito más, o relativamente algo más que el año pasado, que fue 4,06%, y los últimos 12 meses quedó estancada en el 9,37%, en comparación al 6,64% del año pasado. Estos datos eh, tienen remoles ¿verdad? Cuando uno entra en la interna, como siempre, el diablo siempre está en los detalles. Cuando uno mira los rubros, ve que, por ejemplo, alimentos y bebidas fue el que hizo que subiera menos, o sea que tiene una, un un este eh, un efecto negativo sobre la inflación, pues cayeron eh, alimentos de rubro, alimentos y bebidas, 0,28% en comparación al año pasado, que había subido 0,78, y los dos rubros que más afectaron es el, la carne de pollo y frutas y verduras. Entre los dos hicieron que eh, la inflación mmm, cayera 0,08% sobre ese eh, 0,46% que decíamos originalmente. De lo contrario hubiera sido todavía más alto. Y el rubro los dos rubros que más afectaron al alza, casi la mitad se llevan de ese aumento de 0,46%, de vivienda, eh, por un lado gas eh, cañerías y distintos servicios de vivienda y obviamente el transporte con el aumento de la nafta y el gasoil. Entre los dos se llevaron 0,12% cada uno, 0,24%, digo, la mitad prácticamente de la inflación de todo el mes de mayo. Y del lado de la encuesta que se le han hecho a los empresarios, el Banco Central publicó... La encuesta de expectativas empresariales, la última de ellas, marca que esta inflación vino para quedarse, por lo menos de acuerdo a lo estimado por los propios empresarios, gente que está mucho más cerca de los precios, por lo menos de la formación de los precios que los comunes y, y corrientes que somos nosotros, los consumidores, están diciendo que para este año la inflación va a andar en el 9%, prácticamente en los datos que tenemos al día de hoy, se va a estabilizar en, ese, en esos valores que son... Bastante altos para la historia reciente de nuestro país. Pero lo más preocupante es que no va a bajar mayormente en los próximos dos años. Para el 2023 prevén 8,8, prácticamente lo mismo, y para el 2024 8,4. O sea, la inflación vino a, para quedarse en un en entorno del 10%, un poquito menos, para los próximos años. Y en cuanto a los costos, más o menos, prevén que van a aumentar en los mismos guarismos. y medio este año, 9,1 el próximo año, 8,9 de forma tal daría la impresión que las expectativas inflacionarias en torno al 9% son las que van a regir en los próximos meses, a menos que ocurra algo que por el momento ni empresarios, ni consumidores, ni aparentemente el propio gobierno no tiene pensado que pueda ocurrir. Eh, Mauro, que, Mauro sin, disculpame, ejemplo, eh, ¿esas proyecciones son proyecciones del gobierno uruguayo? Estas son proyecciones o en base a de, a datos los internacionales de los empresarios. También. ¿Cómo, perdón? o en base también a datos a datos de la economía internacional? No, son son este eh, proyecciones de los empresarios, una encuesta que se le hace a los empresarios, que publica el Banco Central, y es sobre todos todos los datos que ellos manejan eh, para fijar precios. O sea, lo que están estimando ellos, que van a eh, fijar precios de aquí a los próximos dos o tres años, este y los próximos dos años. Pero... Son... Sí... Sí, no, pero yo me pregunto, ¿y cómo hacen para evaluar impactos futuros de la guerra o impacto futuros del comportamiento del precio del petróleo? Daría la impresión, Jorge, que lo que están previendo es que las cosas se van a mantener como están. Eh, ese es el razonamiento que están teniendo por el momento. Eh, ya estiman que la guerra vino para quedarse unos cuantos meses y que los precios altos del petróleo van a rondar los precios que tenemos, o inclusive un poco más, pero que no van a bajar fuertemente. Esa es la proyección que están haciendo a partir de los datos que estamos analizando. Bueno, bien. Sigo escuchando. Bueno, y la eh, lo que teníamos, la tarea que tú nos pediste, la clase la clase pasada mm. o hoy, es la, es, es la tendencia. Eh, la charla pasada es que, bueno, vamos a dolerizar un poco el precio del combustible para ver cómo estaba ¿eh? en los distintos periodos de gobierno para poder compararlo con algo que relativamente correcto, lo que tú decías. Más fácil de apreciar, en vez de hablar de peso que el peso sube y baja, uh -huh. el dólar sube y baja, bueno, fijémonos en dólares, que es más fácil de la, la comparación periodo a periodo. Y tomamos cinco fechas, que no son exactamente igual que la vez pasada, verdad igual que la semana pasada, no son las fechas concretas de inicio y cierre de periodos pero se aproximan a ellas para tener una relación en los distintos gobiernos, cuánto ha costado en, en, en esas fechas el el litro de combustible, tomamos la nafta super, es la que más habitualmente el consumidor común y corriente utiliza, y arrancamos, por ejemplo, el primero de abril del año 2005, primer gobierno del doctor Vázquez, en dólares, al tipo de cambio de esa fecha, el combustible estaba a 27,70 pesos en la super, el litro en ese momento, en dólares estaba a 1,09 dólares o sea, el primero de abril del 2005 en dólares, un litro de nafta super era 1, valía 1,09 dólares en el siguiente al cierre ya de ese gobierno, inicio del siguiente, de Mujica, 29 de diciembre del 2009, hubo otro ajuste ahí, el dólar, el combustible nafta super 1,47 dólares tenemos una suba de casi y 38 dólares, eh, centavos de dólares Centavo, hoy, sí, sí. en el periodo. Uh -huh. El 2 de mayo del 14, cierre del periodo, eh, según el primer gobierno de el Pepe Mujica, José Mujica, 1,82 dólares el litro de combustible. Primero de enero del 19, ya el cierre del segundo gobierno del doctor Vázquez, bajó a 1,69 dólares. Y primero de junio del 2022, el último dato que tenemos con la suba ahora que eh, tuvo el combustible la semana pasada, 2 dólares con 0,4. O sea, en este momento en dólares, comparando todas estas fechas, es el momento en donde está más caro la nafta Super. O sea que en números redondos, eh, casi el doble de un litro, cuesta un litro nafta hoy que hace mmm, 17 años atrás. Exactamente, si comparamos primero de abril del 2005 Estaba 1,09 en dólares Primero de junio del 22 2,04 prácticamente el doble En dólares, ¿verdad? Sí, sí, está claro Bueno, ¿redondemos por acá? Bueno, sí, Jorge, eh, por acá terminamos Gracias, Mauro Buena jornada para Mo ti Igualmente a ti, buena semana para todos Igual, hasta pronto, gracias Chao Frecuencia abierta